Bienvenidos al programa de radio Vicente Atlanta, Con todos vosotros una canción. Y nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi hijo. Y... y esto ha sido todo por hoy. Adiós.